Relajado, un poquito. Hoy afortunadamente no está haciendo mucho calor, pero parece que amenaza la lluvia. Sí. Por este... enésima ocasión. Está como, como saturado. No, saturado no, ¿cómo se dice? Eh... Las condiciones están eh, puestas para... Sí, pero ¿cómo se dice? Sácame de la duda, Cuando está el calor muy húmedo? Húmedo, hay mucha humedad, Ajá, está, está cargado de agua Exacto, entonces es muy probable es que... el vaticino y el preámbulo de la tormenta Al rato caiga un tormentón como diario Como diario Bueno, esperemos que antes de las 8, ¿no? Que sea después de las 8 para que todos puedan llegar a clase puntualmente, sin chicos Sin problema, después que se anegue la ciudad sin problema. Sí, no, no. si sí quieren, pero antes no <risa> porque hoy es clase de martes y luego Beto sí. se pone triste si no podemos llegar todos a clase uh -huh. puntualmente y no estamos hablando de Beto el maestro no, no. <risa> saludos chicos le vamos a mandar saluditos a Bianca porque su mami está enfermita esperemos que ya en los próximos días ya vaya mejorando eh, está estable entonces eso creo yo que es un muy buen augurio entonces un abrazo y un saludo para su mami y para ella Así es. Sí, Maestro, pues estamos en el programa número 79, empezamos el mes más bonito, diría el maestro, porque el maestro nació en septiembre, patrio. entonces eh, estamos en 7 de septiembre, ay no, qué rápido, este mes, este año, perdón, se ha ido de volada, y padrísimo porque vamos a llegar al programa 80, eso es bastante bueno, ¿no? Hoy tenemos un tema como variadito, eh, Vamos a hacer un recuento de los daños mm. del festival Flores y Colores de, de México. México. Sí, por favor, porque si no luego Guillermo Rodríguez me regaña. Y también vamos a tener un poquito de música haciendo alusión a lo que comenzamos la semana pasada uh -huh. Que fue el programa del Septeto A ah, caray. Entonces hoy trajimos algunas nada más de las canciones eh, de los duetos Algunas de las que ya nos habían pedido Y la próxima semana ya terminamos el, el tema del Septeto, ¿no uh -huh, maestro? Así es ¿Sí? Sí Oye, pues... ¿Te parece si ponemos de una vez la primera canción del día y luego ya venimos a platicar? Exactamente. Sí. sí. Ok, con esta primera canción le vamos a mandar saludos a todos los fans de Citlali, en especial a Luis, que él nos pidió esta canción, y también le mandamos saludos a Marianita, que creo que ya nos está escuchando, y a Valentina, a Valentina. obviamente. A su papá se los vamos a dejar grabados porque me parece que está trabajando. Uh -huh. eh, la canción se llama Frágil, Y el dueto lo hacen con maía Les va a encantar, chicos. Me gusta, tu voz me relaja, porque siento que quiero darte un beso, aun sabiendo que no debo, tú me haces enfrentar lo que más temo. Estoy tocando fuego.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 Y no te preocupes por llegar tarde Se van a las 3 de la mañana Por esto y su excelente servicio Visita Alimentos Veganos Isis Búscalos en Facebook y comparte Regresamos, excelente rolita de Grupo ah, caray ¿A poco no? Sí. La verdad es que todos los duetos Que ellos han, han estado haciendo eh, La mayoría son así como muy tranquilitos Llenos de amor Así canciones muy, muy... Eh, de esas que te hacen bailar así como muy sabrosamente Pero ya, al ratito les pondremos Y pues ya la próxima semana terminamos el el tema Oye, pues, ¿qué te pareció Flores y Colores de México? Excelente, o sea, era, para mí era como una expectativa Había varias vertientes Una de ellas, si la gente se iba a animar a salir por cuestión del COVID Pero parece que reaccionaron de manera positiva Por el hecho de que la Expo Guadalajara Incluso tiene una certificación internacional de, en cuanto al control del COVID, o sea, la sanitización del ar y todas esas cuestiones Entonces eso da seguridad y sí se notó en, en el festival Porque asistió muchas personas y este, yo lo veo como todo, todo un éxito La verdad que sí, eh, a mí no me tocó estar con los expositores el día del montaje Pero a partir del siguiente día fue tremenda la situación. Creo que todos estábamos con la misma expectativa esperando, eh, expectativa, perdón, esperando si las personas se iban a animar o no. Es un festival que venía de algo ser como un poquito más informal, eh, en los parques, en lugares 100% abiertos. Eh, pero llegamos al punto donde había gente formada esperando Eh, yo de repente me, me reía un poco Porque entraba la gente Chorreando del sudor Porque la, la fila estaba en el sol Entonces eh, Yo decía, yo me iría O sea, yo me voy y regreso más tarde Y la gente se esperaba Entonces entraban contentos Tú veías que ya cuando Daba la vuelta a esa fila y, y estaban ya en la puerta principal Los ojos de la gente era así como ¿A dónde le corro primero? ¿Derecha, izquierda, al fondo? Entonces, eh, muy contentos todos, estuvo un poquito pesado el trabajo ya el último día, los expositores ya estaban así, con cara de me rindo, era mediodía y ellos ya se querían regresar a sus casas y nada, a ver chicos, acaben de vender lo que trajeron, por favor, ¿no? Pero todos muy contentos. Así es. ¿Sí? sí. Pues, oye, el día de hoy, para no quitarle demasiado tiempo... ¿Al maestro? Al maestro Francisco... Perdón, al maestro Francisco, es que ando acá tirando las cosas. Tenemos con nosotros al maestro Francisco Romero. Él es maestro de pintura. Y él uh -huh. era el encargado en Expo eh, en Expo Guadalajara de un lugar que se llamaba Pinta tu Planta. ¿Cierto? Uh -huh. Sí. ¿Y qué tal estuvimos ahí? Pues, estuvo padre estuvo, si sí hubo respuesta por parte de la gente, ¿no? Y, y yo creo que bastante porque yo intenté es. tomar fotografía sí. de lo que estabas haciendo y nunca así me tocó. Es, así es, ¿Sí? todo ¿Sí? lo que estaba, bueno, de repente los sacaba y ya... El, Se todo. vendían. Sí. ¿Qué estabas pintando? ¿Libretas? Pues precisamente lo que la gente pedía, ¿no? Lo que la gente pedía que en sí, pues en su mayoría eran plantas y aves y cosas de ese tipo, ¿no? A mí me, me y, quedé y con las este. ganas de uno que estabas haciendo con un colibrí, el colibrí grande en una tamaño carta ¿no? que estaba haciendo sí, sí. y ya jamás lo alcancé. ¿Cómo así fue es. tu experiencia en la expo? Pues fue muy chida porque pues fueron pues, niños y personas adultas de todos, de todos se acercaron y a todos se les hizo algún detalle con alguna libreta, ¿no? ¿Qué y algunos decías? se la llevaron para pintar a su casa, así sin pintar y estuvo muy bien, estuvo padre. Ah, o sea, también también podían llevársela con sí. un dibujo hecho antes o, o, o, o, sin, blanco? o sin dibujo o sin dibujo ah, y okay. ya ellos para que ya, ya después ellos las pintaran. Ya intervenían. ¿no? Así es. Entonces, este, pero sí, o sea, estuvo muy padre la organización, la respuesta también muy chida por parte de la gente y hubo gente que pidi, que que pues. Eh, que pues de alguna manera querían que se le hicieran más cosas pero pues el tiempo ya no alcanzaba ¿no? al final no es que de verdad el día estuviste domingo ya. así como a todas sí. o sea, yo me acuerdo que el domingo me preguntaste que, que, que hora era o algo así, sí. tenías trabajos pendientes sí, todavía, ¿no? y es. ya era casi de irnos. sí, así es, ya fue el domingo y, pero, pero lo chido fue que, lo chido fue que pues sí se, no, sí se entregaron todos los trabajos que encargaron, ¿no? excelente y para la próxima sí nos vamos a ir más preparados para llevar ya este libretas pintadas y todo no oye porque para la, la gente próxima. las buscaba y no había libretas como para mostrar no ajá oye Así para es. la próxima porque sí tenemos próxima sí se presume por ahí que es en noviembre no no vamos se a espera. dar mayores detalles pero Así andamos es. ahí ya gestionando parece que Porque la gente lo pidió, Así regresamos es. pronto, hay que dormir sí. estos días porque... Así es, porque va a estar pesado. <risa> Después la cosa se pone complicada. Va a estar pesado y va a estar chido, y pues sí, la verdad, este... Pues contentos de los resultados que se dieron en, en esta cuestión. Maestro, ¿usted vio las libretas? No me tocó ver ninguna. Ninguna. No, porque nunca había. Cada vez que llegó estaba trabajando, Paquito, pero no me tocó ver ningún trabajo terminado porque se los llevaban pues sí oye y son libretas cartoneras verdad sí, así a ver es. platícanos las cómo... la libretas pues son recicladas de de con cartón uh -huh. pastas de cartón y todo muchos ya conocen el trabajo de las cartoneras no que son cosidas a mano y todo eso entonces de eso se trataba pues este de, de que cada quien pintara su libreta y se la llevara no oye y... eh, perdón Y, y este y pues también estuve pintando algunas macetitas que me llevaban Ay, qué algunas genial. personas Ay, voy a sacar ficha para el siguiente festival uh -huh. algunas personas me llevaron algunas macetitas y también algunos de los de los cómo se dice ¿Expositores? los expositores ¿Ah, también sí? me llevaron algunas macetas y se las pinté y era que no una cosa era otra pero estuvimos ocupados todo el tiempo que genial todo el tiempo. digo es, eh, las personas estaban les hacía mención de que es una Objeto cartonero. Sí, así es. Incluso, incluso hubo varias personas que me pidieron la dirección para hacer, para venir a talleres aquí. Wow. ¿no? A, a que los enseñe a hacer libretas, ¿no? Entonces, entonces quedaron los contactos y pues. Ya nada más cuestión de que ellos digan cuando ellos se decidan. Así es. Pues fíjate como un festival que va enfocado 100% a plantas trae toda esta diversidad, ¿no? Eh, muchas cosas, pueden salir talleres extra, así gente es. que ya te esté esperando para el siguiente festival, que quizá ya lleven hasta el dibujo, ¿no? Te así lleven es. la planta. Sí, sí, sí. Quiero esta, por favor, plasmada ahí. Así es. es, que así es. En las hojas pues, son plantas. Sí, sí claro, sí sí sí, eh, eh, eh, incluso pues este pues sí sí hubo mucho mucho este mucha gente que se acercó ahí con nosotros a trabajar. Oye tuviste algún niño es. interesado? Eh, bastantes la, o, sí, bastantes sí. sí ¿Y se ponían hecho. ellos allá a pintar contigo o a eh, verte? Eh, eh, a, en este en esta cuestión por la cuestión también de que Uh, uh, tuvieron tantas cosas en la cuestión de la organización, uh -huh. no hubo el espacio para, ah, para okay. poder poner a trabajar a los niños, ¿no? Uh -huh. Porque ya ves que tenía un espacio si bien chiquito. Sí, sí, sí. Entonces, pero ya en, en el festival que viene próximo, ahí sí, sí, ya se planteó que tener un espacio, espacio específicamente para eso, con, un, con un, para que quepan por lo menos 10 niños, ¿no? Ay, para excelente, ¿no? Pues sí. Sí, nos apuntamos para el siguiente, Yo ¿no, de maestro? de padre de que hicieran el, el, el, el cartonero, el, el, el objeto, y lo intervengan todo. Ah, lo tienen, sí, es, está chido, eso sí está chido. Y esperamos que, pues, la próxima... Esté mejor. mejor. Porque es también la, la, la cuestión clima fue un factor no de que mucha el gente, primer día eh, y el segundo y el ¿no? segundo no más bien el segundo, el segundo día y el tercer día sí eh, el, sí sí el único chido fue el domingo no que sí. estuvo bien no, y que amaneció bastante nublado pero todos así de, por favor que salga el sol que salga sí, el sí, sol sí. y al final salió eh, entonces también fue fue un factor importante el clima no esperemos que en noviembre pues Este, la gente, si, si está haciendo frío, pues que vaya uno, que sea con soter, pero que vayan, <risa> Que vayan ¿no? ¿no? con chamarra. Sí. Sí, la pero, verdad que sí. Pero sí, este, estuvo muy padre. Esperemos que esté mejor el próximo. Sí, yo así creo que es. sí, definitivamente sí. es algo que está muy bien ligado, ¿no? La pintura, el que te guste, quizá la planta que llevas ese día quieres eh, guardarla, ¿no? En una ah, imagen. Qué y Y qué bonito, ¿no? Que sea una libreta que después vas a poder utilizar y una libreta así que es reciclada. Es. Así es, y que, y que es algo que puedes aprender para después poder seguir haciéndolo, ¿no? Exacto. Y hasta si comercializarlo. Estaría muy padre que vinieran antes a un taller y ya se llevan sus libretas, es. sí, ya las pinten, es. ¿no? Así es. Entonces este también como para comercializar las libretas pues ellos lo ven también de, de esa manera, ¿no? De, de negocio. Así es, entonces este una cosa o de otra. Uh -huh. Sale y, y la cuestión también pues eh, de alguna manera pues mandarle un saludo al Memo, ¿no? al organizador de todo el cotorreo, ¿no? que hizo que hizo muy buen trabajo con con, con todo este el equipo. cuestión del la festival, muy buen equipo de trabajo que trae el vato muy sí. profesionales todos, ¿no? En cuanto sí. a las cuestiones que que, que le correspondía a cada quien hacer, ¿no? Y, y, y que precisamente, pues esto queda como una como una enseñanza como para próximos festivales, pues ya se ya se prevén todas las cuestiones eh, que se vieron claro en este, se van a ir vez. corrigiendo los errores claro que no que los hubo. que no lo subo para mí no, no no hubo errores no la cuestión siempre estuvo muy fluida muy chida aquí la cuestión fue el clima que de repente el llovía y, así, y llovía llovía y aún así hubo gente mucha gente pero me, yo me imagino que si no hubiera habido lluvia hubiera Más estado menos. muy lleno todo el tiempo no sí Porque pero bueno Porque a, la gente le gusta, porque a la gente le gustan las flores, ¿no? Sí, sí cómo no, las Así flores, es. las plantas. Pues te agradecemos muchísimo. No, pues muchas gracias, que, maestra. Que muchas gracias, por Haberte inter profe, interrumpido del dicho, trabajo. No, todo está chido, todo Pero está chido. Pero muchas gracias y definitivamente nos vemos en yo el les, siguiente festival. Yo les agradezco mucho y nos vemos en, en la próxima. a ver cómo nos va. Muy bien, vayamos sale. descansando de una muchas vez. Muchas gracias. Pues vamos a escuchar una cancioncita más, maestro, sí. ¿le parece? Esta se llama El Afortunado. Y es en dueto con Luis Enrique. Mm, lele, lele, lele. Todavía están buscando la piedra filosofal. El lugar del santo grial Y si hay vida en el espacio El debate que no termina Si fue el huevo, la gallina El origen del sudario Y el sentido a nos Nostradamus Pero nadie se ha encontrado lo que yo Que buscándome encontrar afortunado que al descubrirte quedo quedó enamorado elele lelele ele, ele. todavía están buscando el final del infinito aquel eslabón perdido entre el mono y el humano si después de la muerte todo existe vida si este mundo se termina como dicen las profecías pero nadie se ha encontrado lo que yo que buscándome encontré tu amor yo soy el afortunado que en tus ojos som Que al descubrirte te quedó, quedó enamorado. El mundo se complica con tanta tecnología y las cosas más bonitas se nos olvidan. Preguntas y preguntas.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 ¿Qué tal, maestro, con el afortunado? Sí, soy muy afortunado. Ay. <risa> ok. Le mandamos saludos al buen George de Alimentos Veganos Isis. Uh -huh. Estamos ahorita escribiendo aquí. Ya despertó. Uh -huh. Él es como Drácula. Sí. Eh, trabaja toda la noche y duerme en el día. Así que le mandamos un gran saludo. Ya están preparando todo esto de los alimentos para la noche. Sí, Ay, qué sí. rico. Ya hace falta cenar ahí, maestro. <risa> Oye, pues vamos a seguir con todo esto del, del festival. ¿Qué flores te encontraste ahí en el festival? Uh, pues infinidad de flores. Bueno, yo me, me estuve deventando con las orquídeas. Ah, oh, sí. <risa> para seguir a Memo, ¿no? Sí. A Guillermo. Fíjate que de las orquídeas había un eh, unos ejemplares que eran altísimos, o sea, bueno, no sé, como dos metros mm. quizá medían más o menos, pero son de estas orquídeas que no necesitan tener una maceta o una base, sino que están como colgadas en algo, puestas en algo. Una especie de enredadera. Ah, puede ser que sí, entonces había unas hermosísimas donde salían eh, unas varas extras ya con floración y aparte tenían eh, ya flores eh, ya hechas pues afuera y, y las raíces impresionantes estas yo recuerdo que alguna vez guillermo nos explicó que se rean con atomizador o con la manguera todos los días le tienes que estar echando agua y es la manera en que se mantienen ellos si mal no recuerdo era casa orquídea uh -huh. y ahorita te digo de dónde de dónde vienen ellos eh, Bueno, no, para no hacerlo tan largo, pero Casa Orquídea. Les mandamos saludos, es Gregorio, me parece el, el, ¿El, eh, el representante. Ajá, él venía con su esposa y muy, muy padres. Unas cosas tremendas, impresionantes, a muy buenos precios. Y pues obviamente los amantes de las orquídeas no saben, uh -huh. volaban. ¿no? Había otros también que traían eh, eh, eh, estas orquídeas que son como las más... Eh, ...vistas en todas las casas que, que solemos tener ahí los que nos gustan. Unos colores impresionantes. Había una especie que es orquídea negra, me uh -huh. parece. Y es tremenda porque tú la ves y su color es oscuro. Uh -huh. Entonces, algo que llama la atención. Había desde muy chiquitas hasta unas impresionantes con las varas muy largas. Entonces, a mí algo que me gustó mucho de ellos es que le estaban dando a todas las personas, todas las explicaciones necesarias para mantener esa orquídea buen estado. en buen estado. Entonces, muchos saludos a, a ellos, eh, fue un, un placer eh, coincidir con ellos, conocerlos. Estamos hablando que vino gente de 11 estados de la República, uh -huh. entonces, eh, muy, muy, muy padre. Déjame ver si me encuentro a los expositores de, de orquídeas para mandarles unos eh, saludos, mm, déjame ver, ahí salen todos menos orquídeas, <risa> bueno, escala. fíjate que, bueno, no, mejor en un ratito, lo guardo como, como sorpresa, eh, orquídeas ajijic mm. y también orquídeas itzae, mm. Eh, ellos vienen de, de Ajijic, Orquídeas de Morelos. Ah, es Orquídeas de Morelos, perdón. Lo que, los que yo te estoy platicando con Gregorio. Y luego teníamos también a Orquídeas GDL. Eh, de Casa Orquídea también estaba presente. Y... A ver, no quisiera dejar fuera a alguien, pero bueno por el momento son los que se me vienen a la mente, entonces muchos saludos, fue un placer estar con ustedes chicos y pues ya veremos los nuevos ejemplares, uh -huh. ¿no? vamos a cambiar de orquídeas a cactáceas, sí. este chico eh, que vamos a escuchar a continuación él no pudo estar aquí con nosotros porque ellos vienen de Juanacatlán, uh -huh. Jalisco, el ¿Qué tal está por allá maestro, Bú de lujo, y agua termal Y la, y la carretera ahorita, uh, de ¿qué tal? lujo, todo verde, verde, de, de, de maíz, no sé qué. Les pongo que Encontramos varias cosas, ¿no? Y, pero bueno, igual mucha hierba esta que crece por por la, la temporada de lluvia, mucho árbol, muchos perritos en la carretera. Hay, hay mucha agua termal, yo no sabía eso hasta que me puse a investigar y fuimos a visitar allí. Y son lugares donde balnearios realmente económicos como familiares, sí. que por 60 pesitos... Te metes al agua termal medicinal, así tremendo. Riquísimo. Ajá. Y obviamente llegas con tu cubrebocas, bueno, te metes a la alberca, ya no traes cubrebocas, pero hay esta parte de la sana distancia y ahí llegas al, al mundo donde están las gallinas caminando, ahí a un lado de las, las, gallinas, ajá, ahí de las albercas, andan perritos, mucho pájaro, la verdad que muy, una ambiente muy padre. También. Ah, sí, en la carretera. Ay, yo en las albercas. Y, y lo de las, los perros es que decíamos nos llamó mucho la atención. Que vas por la carretera y es ¿qué es eso? Y es un perro que está a media carretera. Tomando el sol. Ajá. Acostado. Y, y es así como, pues, date la vuelta. Literal, ¿no? Bríncale o, o dame la vuelta porque no me pienso mover. Ah. Entonces, realmente te relajas, ¿no? Sí. Muy padre. Pero bueno... Él se llama Antonio Guzmán. Muchos saludos, Tony. Muchísimas gracias por este audio. Su negocio se llama Juana Cactus y fue su primera exposición. Iba con su esposa. Muchísimas gracias a los dos y vamos a escuchar este audio. Hola, Tony. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, me encantaría que nos platiques todo acerca de Juana Cactus, por favor. Ok, buenas tardes a todos. Este... Bueno, como ya mencionas, eh, mi nombre es bueno, el nombre de nuestra empresa es Juanacactus y soy Antonio Guzmán, tú me conocen como Tony. Eh, el nombre viene de a raíz de donde somos originarios de Juanacatlán y así que nuestro producto es los cactus y ahí la, la combinación de ambas palabras Juanacactus. Eh, el negocio comenzó como ahora sí que comenzó al yo cuidar plantas de mi suegro, y como me me quedé con viviendo en la casa que él tiene, me quedé al cuidado de sus plantas, que eran frutales, este, algunas ornamentales, eh, florales, y de ahí pasó a que un primo le gustaba mucho las, lo que eran las suculentas y las orquídeas, me, me invitaba a viveros a, cuando él iba a comprar, eh, me empecé a meter a lo que son las suculentas, y ahí veía que se me quemaban y e hice un invernadero chiquito, después de eso como que se empezó a llenar y me empecé a llenar también de algunas plagas por la, por la suculenta lo que hice fue empezar a sacar la, las suculentas y meter más cactus y me incliné por los cactus lo que fue cactáceas este de cactus comunes al principio y cada vez que había una más rara o más cara la quería y así Ajá. fue subiendo el gusto por las plantas eh, a veces yo ya tenía algunos clones o puede ser algunas plantas que ya tenía iba y las intercambiaba en las reuniones que hacían aquí en Guadalajara en Chapultepec, en el Azul ahora ya en el refugio, en Avenida México y empezaba a intercambiar plantas, nos las vendía eh, hice mi invernadero chiquito, todo con materiales de, de una ferretería entre mi esposa y un sobrino lo hicimos en un mes, yo creo lo llenamos el invernadero. de ahí nos dedicamos un poquito más a vender, vimos que algunas, algunas plantas se nos facilitaba producirlas y hicimos otro invernadero más grande y ya le hicimos, crecimos, vaya el negocio Fue número más grande y nos enfocamos ahora sí que ya más de lleno lo a, las a, las, a los cactus, una que otra suculenta que la verdad no, no comercializamos, pero las tenemos de colección Ajá. y de esta manera fue como que empezó como la adicción por los cactus. Oye Tony, y eh, yo quiero saber, entonces ¿es más fácil eh, cuidar un cactus que una suculenta? Eh, no, fíjate que depende. Yo tengo amigos que los cactus no se le dan, como el, el primo que te comentaba, que fue el, el que me introdujo al área de, de las, las cactáceas, las suculentas. Él, a él no le, no le ¿no se le dan los cactus, se le mueren. Se le tiolan, se le pudren. Y las suculentas, él casi las avienta al suelo y les, les sale. Y a mí no. A mí se me plagan, se me tiolan. No sé, no, no, no se me dan tanto las suculentas. Y, y aparte que ya le queremos hacer gusto a los cactus, haga lo que pues son los cactus, que las suculentas. Claro que sí. No, y aparte ya te acabo de, de escuchar cómo es que tú describes una planta al momento que el cliente llega y haces que uno se enamore, que se la quiera llevar... Oye, eh, pues estamos terminando el festival Flores y Colores de México Me encantaría que nos cuentes cómo fue tu experiencia O cómo está siendo tu experiencia de por primera vez Porque tengo entendido que es su primera ocasión aquí Entonces me encantaría que nos platiques Cómo es el haber estado en Flores y Colores de México Vaya, eh, fue una experiencia muy bonita Conocí a muchísima gente Conocí a algunas personas que ya conocía por, por Facebook, por chats eh, Que vinieron desde México, desde Hidalgo, Morelos Eh, tuve el placer ya de, de convivir con ellos, no nos regalamos plantas, o, oye, te regalo esta, llévatela cosas así, eh, la verdad muchísima gente, muchísima gente, la verdad yo esperaba por la lluvia, porque hubo mucha lluvia y aún así venía mucha gente, la verdad esta experiencia estaba muy bonita, algo cansada, la verdad, si no estamos cansados, sí. sobre todo porque tenemos un bebé pequeño, si sí si fue lo cansado, pero no, a él también encantado, con ver tanta gente, la verdad sí, eh, para que viene, aquí vamos a estar otra vez. Excelente, Tony. Pues te agradecemos muchísimo que nos hayas dado tu opinión para esto y nos vemos en el siguiente. Claro que sí. Muchas gracias. Y sigan, por favor, en Facebook a Juana Cactus. Eh, ahorita tienen ahí trabajando su página de Facebook, pero no se desesperen para que vean todos los ejemplares hermosos que tienen. Gracias. ¿Qué tal, maestro? De lujo, los Muchísimos saludos a Tony que, que eh, se decidía, no se decidía y por fin lo convencimos a esa entrevista. Qué padre. Sí, y, y, y estábamos platicando aquí tras micrófonos que unos ejemplares hermosos. ¿A poco no, maestro? Sí, no, no espectaculares. Llevaban uno que, obvio, sí nos dijo el nombre científico, pero. Eso es muy difícil para mí aún, pero una cosa hermosa, ¿no? Entonces, todos los interesados, de verdad, búsquenlo en su página, eh, se llama Juanacactus Estaban haciendo ahí unos arreglos en la página, pero esperemos que ya quede activa en estos días y listos para el siguiente festival, porque van a traer cosas más impresionantes todavía. Es el pretexto para ir a Juanacatlán ¿no? Claro, ándale, Vas. podemos ir buscarlos y luego te, te vas a las aguas termales y luego te vas a los elotes riquísimo el tour y aparte traes unos cactus ay perfecto, <risa> sí llévense ahí un dinerito guardado chicos porque pues oigan todo este trabajo, eh, el estarlos cuidando, mantenerlos, no es tan sencillo, ya cuando eh, hacen este tipo de, de especies ya son especies de colección y todo esto, pues sí cuesta ahí un uh -huh. poquito más pero vale la pena ¿No? Es. Maestro, pues el siguiente audio a ti te encantó, tú estuviste en esa entrevista Sí, fíjate, eh, a mí una de las cosas que me impresionó y, o me enganchó Pues eh, con la plática con él, con los de Casa Bonsai México ¿así? Sí, así se llama Ajá. Francis parece que era el, el, sí. el, que, el que entrevistamos Francis Tratt Es que un bonsai eh, es una escultura inacabada Exacto. O sea, nunca terminas. Entonces, y hay un contacto entre la persona que está cuidando al bonsai y el bonsai. O sea, hay una, una comunicación. Sí. Y él me explicaba cómo el bonsai te va pidiendo, mira, ahora sa salió una ramita por aquí, ¿qué vamos a hacer? Entonces es, es padrísimo porque dices, es un escultor, te vuelves un escultor, pero sabes que nunca vas a terminar. Sí. Y, y estás esculpiendo un ser vivo. Pero sabes, o sea, eso lo sabemos tú y yo ahora porque ya platicamos con él, sí, antes yo ni me o sea, antes tenías la idea de, ah, pues ya lo compraste y así se va a quedar toda la vida, ¿no? No. Y, y, y no, ya nos hicieron razonar, obvio no, porque aunque el árbol ya está trabajado, ya tiene, eh, les ponen alambres. alambres para estarlos moldeando, pero pues es un ser vivo exactamente, y él dice, ay, yo ahora voy a aventar una rama por acá. Y, ¿Qué vamos a hacer? Ajá, <risa> y te meten problemas, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar su entrevista, eh, le agradecemos muchísimo a Félix también, ellos están aquí... No, están en la ciudad, en el Estado de México, perdón. Así que muchos saludos. Su página de Facebook está como Casa del Bonsai México. México. Mucho ojo porque hay muchas páginas que no tienen la palabra México. Busquen esa y ahí están ellos. Hola, Francis, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Oigan, pues estamos aquí con el director de la Casa del Bonsai México. Unos increíbles diseños que logra él, yo logro verlos en persona, pero ahorita él nos va a platicar de esta maravilla que es el mundo del bonsai. Hola, ¿qué tal? Mira, el bonsai es, es un arte que, que nace en China, que lo perfeccionan los japoneses, y que desde hace eh, bueno que principios de, de siglo empieza en el mundo occidental y tiene un boom de después de los ochentas con la película de Karate Kid ah cierto este y un nuevo boom con este con Cobra Kai no ah claro eh, con uno, sí, con este y, y es el es el arte milenario de esculpir en vivo eh, privilegiando siempre la salud del árbol por encima de este de la belleza pero en las técnicas japonesas y después también este, occidentales, tiene como fin este buscar belleza, pero privilegiando eso la salud como tal. Oye, qué interesante, quiere decir que antes de lastimarlo, siempre está eh, el que él esté completamente sano, aun a pesar del diseño que quieras hacer. Así es, los que nos dedicamos al bonsai, lo primero que buscamos es tener a los árboles en cultivo, Este, tratando de, de reproducir tanto el, el medio del sustrato, así como su microecosistema en el que están para poder tener un árbol saludable y así intervenirlo, este, haciendo escultura en vivo, ¿no? este, que, que es una obra que jamás termina porque el árbol va modificando y va madurando. ¿no? Ah, nunca hay un final, entonces, siempre puedes seguir modificando. Así es, así es, a, a, a lo largo de los años, en, ¿Qué te puedes decir? En el oriente hay árboles este, milenarios de, de cientos de años y de cuatro o cinco generaciones este, que les han metido la mano. Este, estás hablando de cinco o seis generaciones también. En, en China, en Japón, lo mismo. Y acá, este, bueno, acá en el Occidente, pues, como tú es mucho más nuevo. A lo mejor hablas de, de lo que trajimos hoy, por ejemplo, acá. Eh, hablamos de árboles de, de dos o tres décadas este y que por lo menos se ha trabajado o se han ido este trabajando durante seis o siete años. Wow. Oye, pues esto está maravilloso, realmente es hermoso el saber cómo puedes eh, mezclarte, eh, estar de acuerdo, que ese árbol esté de acuerdo en que tú lo, lo manejes de esa forma, porque vemos que, que les ponen alambre, que haces? ¿Les pides permiso? Estamos hablando de una técnica oriental, entonces hay que pedirle a, o hacer un cierto ritual o algo, o es simplemente llegar y, e intentar hacer química. Con él Sí, mira, de, efectivamente hay maestros japoneses que hoy en día, este, y bueno, y coreanos y, y, este, y chinos que, que efectivamente primero le piden permiso al árbol. Pues incluso lo he visto en algunos maestros de primera generación este, latinoamericanos. Este, pero hoy en día, si bien no le pedimos permiso, sí tratamos de, se trata de, de entender al árbol, cultivarlo en primera instancia y después de eso tratar de ser una obra de arte donde haya una dualidad. Eh, se trata de intervenirlo para crear belleza, pero negando la propia intervención, es decir, que se vea del todo natural y lo menos la intervención del, de la mano, este del hombre. ¿no? Esa es la idea. Perfecto. Oye, pues estamos terminando ya. Casi, nos quedan unas horas nada más para terminar la onceava edición del Festival Flores y Colores de México. ¿Qué te pareció? ¿Cómo te fue? ¿Regresas? ¿No regresas? Mira, a mí me encantó el evento, este, el ambiente muy cálido, tanto entre los compañeros que vienen a exponer como, este, como la gente de Guadalajara. Este, yo había tenido la oportunidad de venir a otras situaciones, pero no a una, no a una ya está yo creo que de gran relevancia en, en, en la capital, ¿no? Este, me voy encantado, yo regreso por supuesto si me invitan regreso, este, es más díganme para pongo la otra. <risa> <risa> <risa> Cuenten conmigo, me pareció genial, la organización excelente. Eh, nos vamos muy contentos a Tescope, Estado de México, sí. Perfecto, pues por último nada más tus redes sociales, dónde te encontramos, porque algún interesado va a salir seguramente, y si no, simplemente para que entren a tu página, vean todos los ejemplares que tienen. Sí, mira, eh, estamos manejando nada más Facebook e Instagram. Este como Casa del Bonsai México. Este siempre hago énfasis en México porque Casas del Bonsai de repente después de la pandemia han salido 35 casas, casas chicas, casas grandes, etcétera, pero pero este la Casa del Bonsai México original es este la, la puedes encontrar tanto en mi página como en, como en mi grupo en, dentro de Facebook e, e Instagram. Okay, pues te agradecemos muchísimo Y qué bueno que están aquí y nos vemos muy pronto en la siguiente edición. A ti muchas gracias y felicidades por este extraordinario evento. De lujo. Aprendí, bueno, he aprendido muchas cosas ahí con las plantas y esto es esta técnica oriental. Yo le platicaba al, al compañero Francis que me hace recordar algo de, de del doctor Suzuki, Teitaro Suzuki, que es el que introdujo introdujo de una manera más fuerte el budismo en, en Occidente. Y él inicia narrándolo con dos poemas, de un poeta occidental y un oriental. Ahorita no recuerdo sus nombres, pero eh, eh, nos dice que el, en Occidente ven una, una flor y la quieren arrancar para llevársela a su casa. Y en Oriente no, ven la flor y la contemplan. Se dicen, no, ¿por qué la vas a arrancar? No? Entonces ves como el fluir con la planta. Sí. Entonces ahí está la gran diferencia y el doctor Suzuki así inicia el, el, el periplo para el viaje para explicarnos la diferencia entre Oriente y Occidente en función del zen. Qué bueno, a veces la arrancamos porque se la queremos regalar a alguien que queremos mucho, ¿no? Pero no vemos que estamos haciendo un daño a la Exactamente, a la eso es, esa es la introducción al zen. Pero bueno, lo, sí. lo vamos a intentar. Sí. oye pues te voy a cambiar el tema... Vamos a volver un poco a las orquídeas. Uh -huh. eh, hay una persona que yo moría por conocer, tenía muchísimas ganas de, de conocerla. Guillermo ya menos había hablado mucho de ella y alguna vez en un festival vimos lo que ella hacía. Pero ya cuando platicas con ella, cuando ves con calma todo lo que ella diseña, es tremendo. Ella es Amparo Castillo de la Ciudad de México. Y su negocio es joyería con orquídeas naturales. Uh -huh. ¿Qué tal todo no, lo pues, que lleva? Sus collares, sus aretes. Es toda una profesional, to con toda la palabra, ¿no? Sí. Eh, no sé si alguna vez alguien se imaginó que podría traer una orquídea natural, conservando sus colores, encapsulada en un collar, uh -huh. en una pulsera, en unos aretes. Eh, ella ella nos, nos estuvo contando, ahí no pudimos grabar el audio porque tenía muchísima gente, entonces no teníamos un espacio libre, pero ella nos dijo algo así como... La historia de joyería con orquídeas comienza por la pasión que tenemos por la belleza de estas, por sus colores vibrantes, por su significado lleno de romanticismo. Nuestra experiencia en el deshidratado de flores es de más de 10 años. Somos pioneros en la preservación de las orquídeas mediante un proceso que implica la deshidratación de la flor. Posteriormente se le da un tratamiento para fijar su color Y que éste sea perdurable Después se cristaliza mediante una técnica innovadora de encapsulado por goteo Es decir, se le aplica un polímero muy poco a poco para que no pierda su forma Con mucho gusto y pasión les podemos decir que en joyerías con orquídeas naturales Deshidratamos hermosas y exóticas orquídeas naturales Mediante una técnica que preserva su belleza y vibrantes colores así nada más. Fíjate cómo eh, le surgió esa idea de hacer una, de hacer perenne pues las, las, las orquídeas sí. y a la vez hacer pues, pues un emprendimiento, ¿no? un negocio, sí. que es interesantísimo. Y ahora está pues ocupada todo el tiempo, eh, eh, ella O sea, tiene ese talento en las manos de. Eh, en las manos y en la vista, porque es ver qué flor puede encapsular. Eh, me hizo el, el honor de regalarme una. Eh, pulsera, que no sé cómo se llama la flor que tiene dentro, pero es una florecita azul y él atinó al, a uno de mis colores favoritos y me encanta porque le digo, o sea, ¿cómo puedes conservarlas así? Uno pone a secar una rosa, por ejemplo, y la metes en un libro, ¿no? Y entonces la pobre flor está a la mitad toda pachurrada. A veces dejamos otras flores fuera y, y se empiezan a volar con el viento, entonces mm. ella sabe el tiempo exacto que las tiene que conservar y aparte pues para que se vean con sus colores naturales, mm -hmm. es hermoso lo que ella hace, que yo sepa no tiene competencia al menos que nosotros conozcamos. Ajá. Entonces, visítenla, por favor. Su página de Facebook es Joyería con Orquídeas Naturales. Es Amparo Castillo. Y espérenla para el siguiente festival, porque amenazó con traer cosas más hermosas todavía. Y lo va a cumplir. Lo va a cumplir, seguramente. ¿O no, maestro? Sí. Oye, pues nos brincamos. Estuvimos hablando de los de orquídeas, pero no le mandamos saludos a los de cactus. Uh -huh. Déjame ver a quién me encuentro. África en América. Eh... Traía algunos cactus por ahí. Antonio Guzmán. Eh, ay, todavía no más los aprendo, chicos. A los que me hagan falta les pido una disculpa. Cactáceas México, Cactus Neutra, Cactus y Suculentas de Querétaro, Cactus Izucus GDL. Eh, ¿Quién más? Bueno. Les mandamos saludos a varios de los que tenemos aquí. Las carnívoras. Ya tenemos un bebé sí. carnívora en la casa. Saludos a carnívoras Rangel. Rangel. Eh, a Diana y a Luis de Cerofilia. A Miguel y a Lombricompost. Lombricompost. Es ahí con Diana. Eh, ¿A quién más tenemos? Eh, ay, Dios. Flora Natura. GDL Carnívoro. Eh... También teníamos ahí a unos productores de miel uh -huh. que traían plantas, digo, no plantas, no, perdón, champús eh, creo que hasta cremas, eh, miel, todo lo derivado, paletitas, muchísimas cosas. También saludos a Good B, Eh, ay Dios, ¿quién más? Me van a ir varios, yo sé, pero bueno. Eh, algunos saludos para todos ya En la próxima les prometo hacer la lista completa Pero es que eran muchísimos, maestro sí, sí. Entonces, Y los que nos faltan, como diría Alex Lora Los que nos faltan Orquioxto también, saludos Y bueno pues Por último vamos a, a hablar De un negocio que Bueno, ya tienes la planta, ¿ahora dónde la pongo? Pues en una maceta, una maceta. En una maceta que tenga una figura Que me recuerde algo uh -huh. ¿No? una figura que sea de alguna... Eh, ay, Dios, se me fue la palabra. Eh, bueno, estamos hablando de Plágora. Uh -huh. Le mandamos saludos a Félix Romo. Él nos va a explicar ahí exactamente en su audio Ajá. y ya luego venimos a, a platicar sobre, sobre ellos, ¿no? Pero de verdad es impresionante lo que ellos hacen. No te imaginas... Esa maceta, ¿no? Ajá. Y ya que tienes el, el conjunto de planta y maceta, es hermoso. Así que vamos a escuchar su audio, que es el, el último del día de hoy. Hola, Félix, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? También bien, gracias. Oye, platícanos, por favor, qué es Plágora. Yo lo estoy viendo, son unas cosas impresionantes, pero nuestro público no. Así que por medio del oído, enamóralos de Plágora, por favor. Sí, mira, Plagora surge de la idea de crear un concepto eh, de figuras coleccionables, pero que tengan un, un sentido de pertenencia, ¿no? La, la persona con las plantas. Entonces, la idea nace de eso, de, de crear algo artesanal, algo que pueda llevar una vida dentro. Entonces, eh, surgió de, de varios eh, temáticas, ya sea de leyendas de, de Europa, de como las mandrágoras. Y también hace de eh, pues de la cultura prehispánica porque hay muchas leyendas este aquí en nuestro país que, que casi pasan pasan desapercibido cierto entonces este también queremos como fomentar el el la fantasía no porque vemos que hay películas historias libros de de, de muchas culturas de todo el mundo Pero casi no hay aquí de, de nuestro país, más que las las más típicas, ¿no? La llorona y cosas así. Sí, es lo que todo conoce, todos sí. conocemos, ¿no? Entonces, no, no estamos como reinventando esa esa cultura, pues, de, de fomentar más cosas de aquí de nuestro país. Y de Ináceplagora, de crear como criaturas y seres fantásticos que, que tengan raíces, pues, de aquí de, de con nosotros, de nuestro país. Ay, excelente. Oye... Y todas son macetas, ¿no? Sí. La idea es que eh, sean figuras, como si compras una figura de colección, uh -huh. pero también que lleven planta. Entonces, es una combinación entre figura eh, coleccionable con una maceta. Entonces, ¡Ay, qué genial! lleven planta. ¿Cuánto tiempo tienen elaborando estas figuras? Eh, la idea nació en el 2018. Empezamos con dos figuritas, dos, dos lagoras. Y en 2019 empezamos este ya como a darle más movimiento. A partir de oficialmente a partir de 2019. Ok. Oye, ¿y cuáles son las figuras más vendidas? Porque todas están hermosas. Sí. Ya nosotros en redes sociales les mostramos algunas imágenes, pero ¿cuáles son las más vendidas? De las anteriores, bueno de los modelos anteriores, eh, las tortugas son las. Ay, oh, están ya, hermosas. Sí. sí. Las tortugas son como el, el hit, ¿no? Todo el mundo quiere su tortuga. <ríe> sí. Y a, acabamos de llegar, de hecho, aquí en el festival de floricultores de México. Trajimos por primera vez las los quivales, que son la nueva eh línea que están basados en un calendario, están basados en un calendario maya, que es el Solskin, y nosotros le metimos un poquito de fantasía, le movimos poquitas cosas, este, pero está basado en ese en ese calendario. Entonces, este, cada una de las figuras que tenemos representa un signo de, de, de parecido al zodiacal, pero, ah, es, okay. pero es, este, pues, más de nosotros, ¿no? Y son animales, son animalitos. De esos, el más vendido es el. Hicimos un quetzal, un quetzalcoatl, que es una serpiente emplumada uh -huh. y ese voló. O sea, los dos primeros ya se acabaron. Wow. Okay. Este, pues sí, son los, los que más se, se han vendido. Genial. Déjenos por favor tus redes sociales y platícanos qué fue para ti el estar en Flores y Colores de México. Sí, les dejo mis redes, que son este. En Facebook estamos como Plagora, en Instagram estamos como Plagora MX. Y tenemos una página web que ahí pueden eh, entrar para ver todo lo que son las.. Eh, La, las historias y todo lo que vamos creando de los personajes ahí lo vamos subiendo tenemos hasta inclusive algunos cuentos que es plagora.com y este pues muy agradecido con participar aquí en el festival de flores y colores de México esta ya es nuestra tercera ocasión regresas sí sí claro <risa> claro que sí este pues muy agradecido con todos los, los compañeros porque es, es una ya es una gran familia pues no que, que se está formando O ya se formó. Ya se formó, creo yo. ¿Son de aquí de Guadalajara? Sí, estamos en Guadalajara. Y tenemos tienda, eh, bueno, nuestro taller y tienda estamos en, eh, en Zapopan o a una cuadra de Plaza Galerías. Perfecto. Pues, Félix, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, dejarnos esta pequeña opinión y nos vemos en el siguiente festival. Muchas gracias y les agradezco. ¿Eres de las personas que buscan que su alimentación sea sana?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 Búscalos en Facebook como Primero Café, luego existe. Visítalos. ¿Qué tal, maestro? Muy bien. ¿Le gustaron las macetas de Plágora? Sí. Ya para el próximo festival vamos a hablar con ellos antes y los traemos personalmente, ¿no? Sí, para sí. que escuchemos todos de lo que se trata. Ahí te va, rapidísimo. Eh, vamos a hablar así como Xochitlali, Xerofilia, Cereof Sanantli, wirikuta Cactus, vivero... Los viveros, maestro, mm. ¿qué tal...? Eh, donde no traen estas plantas que no, no son ni cactáceas ni orquídeas, pero tienen su espacio lleno de colores, de, de eh, claveles. Yo ahí conocí la planta del clavel, eh, tantas plantas colgantes, las plantas que normalmente uno tiene sí. en su casa, ¿no? Saludos ahí a Mariana de Vivero La Huerta, uh -huh. que nos hicimos amiguitas. <risas> Eh, tenemos a Uma Santana, Uma Solaris Tlagi Garden, Tayud ellos hacen eh, aretes y creo que collares mm -hmm. también, eh, es el arte de enrollar, mm -hmm. le llaman ellos y con papel hacen estas figuras muy padre, y pues obviamente saludos a Roberto Garay Eh, que él su espacio se llama Sususbley, uh -huh. eh, es un lugar, en no recuerdo dónde, pero es un lugar muy bonito, y su espacio es una cosa tremenda, y trae unos ejemplares también. Con él conocimos eh, los litops, uh -huh. que ya nos hicimos expertos en cuidar litops, uh -huh. así que saludos. Una disculpa, chicos, a los que no mencionemos, pero de verdad fue un honor estar con ustedes. Obvios saludos a Guillermo, que fue el... Autor intelectual. El autor intelectual de todo esto. Nos apuntamos para el siguiente. También nos apuntamos, ¿sí o no, maestro? Sí, claro. Todo va a estar mejor. Eh, chequen todavía a los que no hayan tenido oportunidad de estar ahí, pero ¿qué tal las fotos? De lujo. En Facebook, ¿sí? sí, sí. Pues, ¿con qué cerramos este festival, maestro? Pues, con una melodía. ¿Con una melodía? No, ya no alcanzamos, bueno. dice Chuck, que ya, no. <risa> que ya no. de hecho ya el tiempo se nos acortó porque teníamos mucho material. Sí, eh... Va a estar mejor para el siguiente. Así es. Yo me quedaría con algo que tú dijiste hace rato, que esta pandemia nos deje el adoptar muchas plantas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque las plantas son vida, uh -huh. ¿no? Entonces eh, hay que dejar el celular un ratito, hay que dejar las redes sociales un ratito y dedicarnos a cultivar plantas, uh -huh. ¿no? Buscar el mejor espacio en nuestra casa. Y tenerlas ahí, ¿no? Sí. Alguien me mencionó, no voy a decir su nombre al aire, pero alguien me mencionó que un día antes eh, se le ha puesto una borrachera con sus plantas. <risa> <risa> Son tus amigas, Ajá. o sea, te quieren tanto que te dan vida. Sí. ¿No? Así que está demostrado. Si sí, yo recor recordé una película de Luc Besson con John ah, sí. de donde, donde el tipo es un sicario. Pero su compañera es una planta. Sí. Está padre, ¿no? Y es la que protege de los balazos, protege de... Sale huyendo y es lo primero que agarra su planta. Su planta, ajá. ¿no? Pues muchísimas gracias a, lo que, a los que nos prestaron sus oídos el día de hoy. Próxima semana, ¿qué, maestro? Le seguimos con el grupo Acaray. Acaray. Acaray, perdón. Con unos duetos impresionantes. Sí. Y sí, de va al bailongo. Hoy a la noche. Ocho de la noche. Nos, nos vemos allá, chicos, y bailamos tremendo. Vale. Gracias. Nos escuchamos el siguiente Así martes. Es. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Amfibios Radio.